Cambio un poquito de tema y le consulto por la situación paritaria de la provincia de Río han tenido paritarias con los distintos gremios en los últimos días y no ha habido una propuesta clara del gobierno. No, de hecho no hubo una propuesta porque lo que hicimos fue eh, escuchar cuál era la visión que tenían los gremios de la situación actual que estaba atravesando el país, la situación que está atravesando la provincia y sobre todo cuál es la mirada de los trabajadores del Estado para nosotros en función de esa mirada de los gremios poder trabajar con todo el equipo económico de la provincia junto a la gobernadora para volver el, el viernes, este viernes, eh, con una propuesta concreta eh, teniendo en cuenta la multiplicidad de miradas que hay acerca de, de, de la realidad que están atravesando los trabajadores del Estado, en, la, en materia salarial sobre sobre todo, ¿no? En un contexto nacional eh, bastante adverso, donde hay mucha imprevisibilidad, donde es difícil poder tomar decisiones que duren más allá de, de unos pocos meses, bueno, en función de eso vamos a hacer la mejor Por propuesta posible el viernes. Y ¿Se puede tener una, una paritaria de aquí a tres meses? ¿Es lo que piden algunos gremios? También. Y nosotros lo que venimos haciendo es, eh, por lo menos el primer semestre, eh, si bien hacemos acuerdos semestrales, la revisión siempre ha sido trimestral porque eh, la realidad nos marca que tenemos que constantemente estar revisando todos los acuerdos porque eh, las variables que pensamos que van a ser de una manera terminan siendo siempre de otra. ¿Cómo influye la, la economía nacional teniendo en cuenta la que el cambio de ministro bueno y una nueva situación a nivel nacional? No, influye influye mucho, primero porque hace que el gobierno provincial tiene, tenga que ser muy cauto y muy eh, ordenado eh, en cuanto al ofrecimiento, nuestro objetivo siempre lo decimos es seguir pagando salarios, salarios en tipo y forma eh, cumplir con nuestras obligaciones del, del aguinaldo que ya tenemos fecha precisa de pago en esa responsabilidad que tenemos de administración de, de las arcas del Estado eh, la macroeconomía por supuesto nos hace estar siempre muy atentos a lo que está pasando y por eso digo que Eh, tenemos que hacer acuerdos que den previsibilidad al pago de salarios, que recompongan el salario de los trabajadores en función de la inflación, pero bueno, parece que hacer un análisis mucho más global, y a veces los análisis que hacemos no terminan siendo consecuentes con lo que pasa en la macroeconomía, por eso seguimos siendo muy responsables en ese manejo. ¿Hay porcentaje ya estimado? No, todavía no, todavía no lo estamos trabajando, lo vamos a trabajar esta semana, tenemos reunión entre hoy y mañana con el equipo de economía, y en función de eso vamos a evaluar la propuesta a llevar el viernes.